Todos los martes, miércoles y jueves, desde las 18 horas, tienes una cita con la voz de Puente Alto, el señor de la conducción radial, Luis Aravena, en su programa Desde la Última Estación. Buena música, interesantes invitados y mucho más en Desde la Última Estación, con Luis Aravena.